Eh, porque lo que vi Ayer vi otras imágenes del señor Casero del Alfredo Casero El chico perdió la chaveta, en serio ¿eh? Arengando a la gente Y puteando la figura del presidente La verdad lo de Casero Ha perdido la chaveta ese muchacho No le hizo bien adelgazar tantos kilos Me parece Sí, lo de Casero porque ya yo, yo ni, no, no, ni no, no, me no, ocupé Pero, ni pero me es ocupé terrible mismo. como arengaba gente Y puteaba al presidente Es terrible sí. Sí, yo lo vi que cual estaba todo, ahí haciendo todo mi repudio no haciendo lío este a la, a la noche en, en, en congreso la verdad que no lo escuché vi que estaba ahí pero no no no le di mucha bola eh, a mí me pasa con, con casero que me hizo rey tanto que no lo me cuesta me cuesta odiarlo claro eh, obvio que lo ve un poco de pena me da pena lo, lo, ucha, lo que se ha convertido entre pero bueno. vos, entre vos la calle y casero ya no sé qué pensaste ¿eh? claro Bueno, es che. demasiado. Laucha, qué Laucha, ya es demasiado que me digas eso. Pero decime si Casero no, no es un chachachá, no te no, a mí, Bueno, pero ya a hasta mí, altura a mí, le parece claro. el cariño. semejante no, en no, personaje y No, ni no ni pero yo no sea, es que no lo, lo, lo quiera, lo quiera Casero, pero pasar, yo sigo viendo chacha, -cha a, a esto, la verdad, no lo no no, no no merece respeto, no me merece ningún respeto. No, claro, a ver, yo no no, a ver, no, no tengo, por supuesto, ni, ni coincido, ni comparto, y me parece una pelotudez lo, lo que hace y lo que piensa también. Sí. Eh, lo que digo es que, a diferencia de otros personajes que nunca hicieron nada bueno, digamos, de, de personalidades públicas que no, nunca aportaron nada, ni a la cultura, ni a la política, ni al uh -huh. pensamiento, ni a nada... Ajá, Casero me sí. parece un buen humorista Que ha hecho grandes cosas cosas la que me Igual ha que... es un buen debate este ¿eh? El de eh, claro, Hay que personas que no pueden separar O sea, no te gusta como persona El actor, el director, lo que sea ya como que lo cancelan sí. eh, Es medio una sí. contradicción eh, claro, Y me mismo, pasó con eh, muchos autores de, de libros O directores de cine claro, Que son muy hay repudiados una Hay una grieta ahí también Exacto, hay una es mí, difícil A mí, per perdónenme, Darín y Campanella me parecen dos extraordinarios sí. artistas. Y estoy en las antípodas bueno, no, de, de lo Campanella, que piensa en todo caso, director de cine. Bueno, me parece un gran director de cine. Eh, Dani sí, me parece lástima, un gran actor. Sí, lástima como piensa, lástima cómo eh, bueno, piensa. Bueno, ahí está, la, ahí está la, la discusión. Claro, estoy en lástima las antípodas de su pensamiento. Pero hay gente que dice, no, yo dejé de ver las películas de Campanera. ¿Por qué te vas a perder...? La película de Campanella por no, eh, por no, cómo piensa el cierto, tipo. Es cierto, pero ¿sabes qué me cansa Darín cuando se quiere hacer el intelectual? Que sé deje joder. Pero si yo no lo veo para para aprender de política, yo lo no, veo para divertirme. No, pero la, el periodismo le da lugar a, a que Darín sea el intelectual. Ahí hay una responsabilidad del periodismo también. Yo no le voy a preguntar a Darín qué piensa de la realidad del país que se dedique a actuar. Con esto no estoy discriminando tampoco, pero estoy cansado de esa postura de Darín de ser el gran crítico de las la realidad social argentina, porque es actual, que seje joder. Ahí, mal, yo ta, discu, vamos, a discu, vamos a discutir, discutimos, yo ahí también no, no, lo discuto. Me, can, me cansa Darín, me cansa la, la, la brutalidad y de, de Susana Jiménez, me cansa la brutalidad de Susana Jiménez, que dice que no se puede vivir más en este país, cuando ella avaló al gobierno ladrón que tuvimos anteriormente. Cuando ella avaló a Mauricio Macri y toda su política de persecución política y ideológica contra la oposición, claro no avalaron yo... esa política. Y ahora se dan el gusto de decir que en el país no se puede vivir ¿Quién es Susana Jiménez? ¿Quién es Susana Jiménez? ¿Le, le, le da el poder el poder de la guita para hablar tan airadamente, tan hábilmente, sin contenido? Yo me, me parece el que... El poder de la guita te da eso. Para, para mí nunca está mal que la gente... Eh hable opine después es responsabilidad del periodista cómo lo difunde y cuánto lo reproduce eso sí digamos si Darí Susana Jiménez dice una barbaridad seguramente tenga muchísima más prensa que otras personas este y porque es útil al medio por ejemplo digamos a Canal 13 a Clarín a Telefe etcétera ahora no me parece bien y de hecho lo fomentamos que los eh, artistas que cuya principal ocupación justamente es la es la producción artística uh -huh. eh, opinen digamos el tema es bueno a veces no, no, no nos gusta muchas veces no nos gusta lo que dicen pero el asunto no es para mí ahí no, no es que que el tipo se, se dedique a lo que hace y no opine de, de política sino bueno yo decidiré eh, a quién le doy Eh, en nuestro caso, a quien le doy asidero y prensa y a quien escucho eh, y a quien no. digamos pues... Hay enormes actores cuya principal dedicación no es la política, sino justamente la actuación, el arte, el teatro, uh -huh. la televisión, que opinan y que coinciden sí. mucho con lo que yo pienso y con lo que yo promulgo. digamos eh, Y ahí jamás se me ocurriría decirle no eh, que se dedique a actuar Porque de hecho quiero que opine más de lo que actúe incluso. Uh -huh. Hay gente que me parece mucho mejor cómo piensa que cómo actúa. Eh... Bueno, no, no es el caso de Darín, claro. ¿eh? Ahí voy a discrepar con vos. Ah, claro, no ahí pero no. Pero bueno, interesa. pero el tema no es que me, no puedo agregarle a, no a Darín, la, Darín la opinión. Hable, no, a mí no me interesa que Darín hable de la realidad social argentina. La verdad no me interesa. Pero tiene prensa, la, el, el, el periodismo de metros, metraje, y Darín opina. Y estoy cansado, ¿viste? Esa postura que él tiene de intelectual. Anda a cagar, viejo. Anda a cagar. Dedicate a, dedicate a actuar. Dedicate a actuar, flaco. Pero, eh, Claudio, Claudio imagínate que... Yo acá te pongo en, un, eh, en una dicotomía. Cuando Darín, que es un gran actor opina y obviamente opina porque piensa de una manera que en la cual no, no coincidimos para nada. Otro, ¿eh? Oscar, Oscar Martínez, Martínez otro. Es lo mismo, sí. eh bueno, tantos actores que, que los cuales son grandes actores pero no coincidimos para nada en lo que piensan. Ahora te llevo a un amigo de la casa. Arturo Bonin. Sí. Uh -huh. Arturo Bonin, además de ser sí. un gran actor, opina y mucho sí. y, y y está muchísimo más es cerca cierto, y de acuerdo cierto, con lo que nosotros da, decimos. Tengo la sensación, tengo la tienes razón. Tienes razón. Pero tengo la sensación que Arturo Bonín tiene una formación cultural mucho más amplia que Darín. ¿Sí? Arturo Bonín es un tipo leído. Te puede gustar o no, pero es un tipo leído. Es mesurado, no tiene un discurso negativista anti todo. Él opina opina quizás muy parecido a nosotros, pero desde otro lugar. No lo veo con saña cuando opina no lo he visto durante el periodo macrista cuando opinó en contra del macrismo con Saña como si sí lo he visto a Darín o lo he visto a Campanella fanatizado Campanella perdiendo la chaveta Campanella ¿eh? uh -huh. ese gran director perdiendo la chaveta ni que hablar de Aleza Alejandro Rosichner si el padre León se levantara el atún lo cagaría patada viejo uh -huh. ni pensar en Alejandro Rosichner Claro. El tipo que hablaba en sus libros sobre la crisis de la izquierda argentina, la izquierda europea, Fernando Iglesias. miren lo que se transformó. En un odi odiador serial, pero además violento. Porque Fernando Iglesias hace 20 años escribía libros. Y bueno, yo alguna vez compré un libro de Iglesias sobre la crisis de la izquierda, y parecía un tipo razonablemente razonablemente informado, razonablemente leído, culto, miré lo que miré lo que resultó después que se juntó con Carrillo, miré lo que resultó Iglesia. Eso es un tipo uh -huh. insoportable, no. Yo miro la cara de Iglesia y siento tirria, ¿qué quieres que te diga? Con ese tipo de gente yo no hago unidad nacional, Laucha. No, no ni hablar, ¿sabes? ni hablar. No, unidad nacional no, pero que sí pueden hablar. Eh, y más allá de si están formados o no, después cada uno elige qué eh, mensaje o a qué actores o a qué artistas escuchar. Formado, Bonilla, yo también tengo Bonilla mis preferencias, pero eh, también eh, interesa lo que tiene para decir Darín o lo que tiene para decir, no sé, Campanella, y yo tampoco dejaría nunca de, de consumir lo que hacen o lo que producen. En, por ejemplo, el caso Campanella, que la verdad que no lo puedo escuchar, no me gusta no solamente como piensa, sino cómo se expresa. Eh, no, por eso y dejar de verlas... Geniales películas no, que ha, que ha hecho la, Hay gente poco, que lo hace, no hace entre... Pero no es el caso ¿Cómo se llama la última Película que hicieron Darín y Brandoni? la película No hace mucho tiempo, la fui a ver con mi hijo Y me, y me, me divertí mucho y eh, no La Odisea de los la... Giles Creo que hicieron juntos La Odisea, la odisea de, la odisea de la. los Giles fui a ver Me divertí mucho, la fui a ver Traté de olvidarme de cómo piensan cada uno, pero Brandoni estaba en el papel de antiperonista. Quiero aclarar. Quiero aclararlo. Varias veces Brandoni en dos o tres partes de la película decía ustedes los peronistas, ¿no? Claro. Yo quiero recordarles, chicos, que Brandoni, que Brandoni era presidente de la Asociación Argentina de Actores en tiempos muy difíciles de la Argentina. Y fue él, en el año 74, que le pedía a Perón que intervinieran los canales privados. Le quiero recordar que Brandoni no era radical en esa época. ¿Qué le pasó a Brandoni? Que después se tuvo que exiliar con toda su familia, acompañado por el gremio de actores que el otro día leímos una carta a laucha, uh -huh. el gremio sí. de actores recordándole a Brandoni su pasado. ¿Qué le pasó a Brandoni? que se tuvo que exiliar, acompañado por los compañeros de la Asociación Argentina de Actores de Seiza, se tuvo que exiliar ante las amenazas de la AAA. Claro. ¿Qué le pasó a Luis Abelardo Brandoni? ¿Qué es lo que le pasó por su cabeza para hoy pensar de esta manera con tanto odio? Cuando él, allá, por el año 74, pedía que se intervengan los canales de televisión. Sí, lo, los tra las trayectorias históricas son... Ahí encontramos, pero... Incontable cantidad de, de, de, de, de gente que, que ha transformado, o por lo menos que ha publicado una cosa y hoy piensa eh, otras cosas que, que, que uno piensa incompatibles. Sin ir más lejos, el, eh, a Caparrós, a Martín Caparrós, de bueno, una gran acaso, producción ¿no? como fue junto a Anguita la, eh, los tomos de La, la Voluntad. Eh, y, y bueno hoy creo que ni está en el país y, y que se ocupa de, de, de criticar a la Argentina de afuera, eh, como tantos son los casos, como tantos son los casos. Y, Anguita, eh, Anguita, eh, Ang Anguita bueno, que también tuvo sí, un trasfasamiento. Anguita por lo menos no está eh, tirando piedras de afuera, qué sé yo, es crítico, ahora ha bajado un poco el, el, el perfil. Bajó eh, el perfil, pero, pero en un momento estuvo muy crítico y está apoyando una medida de Macri. Esto hay que decirlo, chicos, si no, bueno. viste... Me parece que tenemos que apelar a la memoria, así como yo recordé Brandoni cuando era secretario general de la de la de la Asociación Argentina de Actores, no quiero decir AAA, porque justo coincide que es AAA igual que la Asociación Argentina de Árbitros, ¿no? Entonces, justamente él fue amenazado por la AAA y tuvo que fugarse, el país y no lo mataba. Uh -huh. Y ¿por qué se tuvo que fugar? Porque él le pidió en su momento a Perón que interviniera los canales. Que ocurrió después de después de la muerte de Perón ocurrió la ocupación de los canales, ¿sí? De los canales privados ¿sí? en esa, uh -huh. en ese momento porque pasa exactamente lo mismo digo o eh, la guerra mediática existió siempre es decir eh, cuando cuando ocurrió el golpe deabel en el, el 24 de marzo tres meses cuatro estuvieron todos los diarios decía todos los días los diarios diciendo se viene el golpe si los diarios actúan de la misma manera eh uh -huh. sin tantos canales sin tantas radios digo actuaban de la misma manera claro ¿se entiende? Eh, es decir yo fui protagonista porque tenía 15 años no era un nene bobo, sabía lo que pasaba me, me daba cuenta y volía leías los diarios, era todos los días que se caía Isabel era todos los días y empezó toda la historia antes de diciembre, en diciembre se levanta Eh, un sector de la aeronáutica en Aeroparque con el brigadier Capellini intentando voltear al gobierno Isabel y finalmente eh, ese levantamiento fue sofocado no eh, pero era todos los días poner Radio Colonia además no poner Radio Colonia a ver qué pasaba uh -huh. y fogoneaban el golpe y fogoneaban, fogoneaban el golpe hasta que la voltearon hasta que la voltearon claro Claudio, en un ratito vamos a estar, después de la pausa, charlando con eh, un especialista, una periodista venezolana. se vienen También vamos llegando a las elecciones venezolanas, ¿eh? lo cual no es un dato, un dato menor, bueno, así que en eh, un ratito viste, vamos a estar con eso. La dictadura venezolana que va a celebrar, creo que su vigésima sexta elección desde que irrumpieron en 1999, un 2 de febrero. Uh -huh. digo. La, dictadura la dictadura más democrática venezolana... conocida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 otro que sí, la, la televisión oh, está atacando y, y fuerte otro, ¿eh? la, la, se la están cobrando los de la televisión eh y esto tiene que ver con su llegada a telefe que bueno se tienen que acabar estos programas multitudinarios no porque también <risa> eh, acordate que fue que dio positivo lícitalianán y no sé cuántos cuántos participantes de los programas ayer me enteré que Claudia afrontar en el 13 también la segunda Cladia Foal la ex mujer de Fooba